Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I I want to go to bed. Sing me to sleep. Hola, hola. Hola, noise. Buenas, compáis. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal plantas? ¿Plantas fuerte? Plantamos fuerte, rey. ¿Sí no? Pues muy todo muy to bien aquí con todo Vosotros. Bueno, pues en primeras yo creo que lo que calce y presentarnos, ¿no? Y presentarnos a nosotros y a nosotros Y y bueno, decir que somos Fendo aquí. Yo soy Alberto. Yo, Miguel Ángel. Yo soy Chuse. Y, y estalle a colaboración que fa, tao programa. tao programa de estrella a estrella eh, en Radio Topo. Eh, un programa que lleve Raso en Aragonés, una programación que lleve Rason Aragonés. Y installe a colaboración que fa. Radio la granja y aquí somos tres personas de, de radio la granja que, que pues que hemos quiesto hacer una mica de una mica de, de, de, de, de charrada en aragones y colaborar vista Traza con, con, con la iniciativa de estrella estrella que, que farra topo to wake up on my own I don't want to wake up on my own Bueno, y traemos muchos temas, muy interesantes, para charlar bueno. Traemos una una ripa de temas, traemos una ripa de de contenidos y también buena música y bels textos, textos. Perdón, en llangalagonesa, no, ya sinas. Por todos lados. Sí. Nosotros queríamos charlar aragonés y charlar de muchos temas. Eh, y bueno pues en esta hora que que nos dicen los compañeros de, de Topo pues charlaremos de de temas ¿no? de temas de lo que brote Bueno, ves temas que van a brotar, ves temas que van a brotar. Ya si, si, si los presentamos. Eh, bueno, íbamos a charlar una mica de una de, de una cosa una mica friki que son las flamaradas solas <risa> ya, una, un, un tema una mica friki, pero bueno. Pero qué eh, tema importante con una buena explicación. Bueno, sí sí, porque charraremos de eh, no no pas de, de flamaradas solas, sino de la dependencia tecnológica en, en nuestra sociedad y cómo un accidente eh, o, o comportamiento normal o natural del sol puede puede crear Crebar y, y muy todo eh, Esta sociedad tonolóxica También charraremos de bici, ¿no? Sí, también charraremos una mequeta de bici Y de esta cosa que se, se han Inventado en, en el ayuntamiento, ¿no? En el que lo se, que se han inventado en el concello ¿Qué que hizo que, que se han inventado? y es Una normativa para Para pa fustigar a los ciclistas Bueno, din pues, din pues en charraremos eso Y bueno, yo creo que lo que calfer ya entrar en Farina y bueno Pues muchas gracias, Chuse, por estar aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a tú, Alberto. Y bueno, pues China Chana, iremos fendo esta hora de radio que íbamos a hacer aquí, ta Radio Topo, en, en, en riguroso falso directo. Y en este de Estrella a Estrella, que ya colaboración que aquí esto hacer, Radio Naranja. Imagineem que Espanya és una casa de putes, i unes putes ja siguin perquè són més putes o més guapes, guanyen més cales que les altres putes. Però aquestes putes tenen un proceneta que se'ls guia d'escalèsim tota la puteria del món, putada, perquè només els hi tornen la pasta justa per viure i passar les putes. I ara aquestes putes potejades sense passar-se de putes, però fartes que les protegin, han dit: "O fullem tots o la puta al riu". Es volen feu autònomes, pagar els seus impostos i montar la seva casa de putes, només per la puta mania dels cales. No, hi han més coses. Putades i putades d'altres putes que els hi costa entendre, per exemple, que cada puta pugui fer servir la seva llengua de la manera que més li convingi, ja sigui català, francès, grec o romanès. Estareu d'acord amb mi una puta quantes més llengües dobla ni millor. Doncs hi ha putes entastades en fer la nana només d'una manera, putes de carretera. Hi ha un altre problema. La puta malapata que la mateixa vivitació de les putes potejades i altres putes que no sé quins interessos tenen amb el Procseneta, però que per davant s'ho donen de putes i per darrera foten la putada. Conta que tenen tot un puteriu muntat de sota mà que van socant de tot arreu, van fent la puta i la romoneta, no hi ha manera de muntar la casa de putes nova. I cago-me la puta. A mi m'emprenya perquè el meu entendre que aquestes putes tenen tota la puta estat de decidir quin casa de putes volen i deixant les putes, perquè si sou una mica putes haurà vis que les putes som nosaltres. Haurem de ser més putes que les gallines i l'11S i el 9N ho haurem de fer de puta mare perquè ens hi juguem la nostra reputació. Vamos con una cantada inestables De su último trabajo Dentro de la gravedad Que es el O rock and roll y asinas Y esta noche Tornaremos a chilar el organismo con un mezclayo de una isufrina de medicamentos que podían costar cerca a enfermedad no se desarrolle demasiado rápido, pero que peratro se los mincha a Monique. No digo que no, ya que sobre Aidsa ni hay teorías arriendas, mesmo y hay una chen muy respetable que niega que o virus se desarrolle. Pero a lo menos tan nosotros que hemos visto a Crava Roya y que ya nos imaginábamos cómo iba a estar nuestro funeral. Que exista cualquier cosa que nos faya continuar viviendo, que remaniscamos lindongo lindango, el instaval de glarimas que dicen los cristianos hizo tan usátros ya vida yeto, porque no más que cuando te trobas mirándote fito a fito a la muerte, asinas al endrecho tuyo, ya cuando aprendes a apreciar o que suposa rebella cada matín. No sé per cuánto tiempo, moced. Entre que sea vivo, me miraré de que chen como vosotros me aprendad bella cosa. Da mi historia. Os lo comento, güey. Pocas horas de impuerte que ayer despedísenos a una amiga de Miguel, en la capital. Le decía adiós a un mundo entre unas enrunas, en un solar do casco viejo de la ciudad, engalzada para droga y asida, que a la finitiva podión con ella. Miguel me contaba que tiempo a ver estió una mesacha rasmiuda y soñadera, que de continuo cerrada de cómo iba a construir un mundo mío. Me lo creigo. Y estas cosas gozan pasado todos días. Chen que Pariseva invencible rebla debant fatalidad. No reblez vosotros. No más asinas habrá feito honra ista conversa. Asinas tendrá sentido que tosaiga atabalau iste maetin da uerro. Furtando tos o tiempo que leva da dedicar a bellas clases de matemáticas lenguaje u gimnasia No todos me fallgad. De camino, todos me tornaré tu to mundo real. Pero si os si así, a perder un momento, pensad en yo y en cómo me cambió a mi vida, y pensad también en que ayer mismo apedequemos a una mujer, no huaire viella, que en otro tiempo estió como nosotros. Sí que se contra O que diga la una Bueno, ¿qué era esto, Chusé? ¿Eh? ¿Qué era esto? esto ya un, un libro de Rubén Ramos que es decir, de vidas crebazadas uh -huh. que estió premio Arnal Cabero en 2006 O premio Regal Cabrera de 2006 de Rubén Ramos. Interesa mi, Bueno, y continuamos aquí en Radio Topo en iste de Estrela Estrela y bueno, ahora ímos a charrar de un tema, de un tema que bueno, a nosotros nos ha feito gracia y bueno, nos apareció muito interesante trayeto los tabus y tabus atrás. Queremos charrar de esta sociedad tecnológica uh, De la que somos dependientes Pero donde una está una mica diferente Queremos eh, charrar de qué pasaría si My Team uh, Ahora mismo A radio disara de funcionar De que ahora mismo nuestros teléfonos móviles disaran de, de funcionar De que ahora mismo se acotolase a luz Que tenemos en llegada aquí o en cualquier puesto Y qué sería lo que pasaría Porque yo creo que sería una mica... Una mica caótico. apocalíptico, sí. ¿no creyes? Yo creo que sí. ¿Tú qué creyes, Miguel Ángel? ¿Sería apocalíptico o no pas? Yo, yo creo que. que. Y, y, caótico cuando WhatsApp se cuelga o cuando un sistema informático no rula como lle debido. Bueno, pues si llega caótico que WhatsApp no funcione, pas eh, Muy importante trenes, eh, tranvías y muchos servicios públicos, ¿no? Bueno, y, pero bueno y, y, y, te, y televisión también. También, también, también se me iría muy ir fardachos Pero bueno, yo que estoy, verdad, que puede pasar Puede pasar, y llegue que, o Diario Español El País, o pasado sábado Eh, sacaba en portada a foto Una foto de, una una preciosa, al decir Una sobre buena foto de Sol Aunque, bueno, lleva una flamarada solar Lleva, eh O, o Sol tiene vida, o Sol tiene un, un Un ciclo de funcionamiento, y bueno O Sol, y, y a, su ya, a su ya base nuclear Bueno, pues de cabo Tacuan, nos sorprende con Una cosa que son flamaradas solas Eh, estas flamaradas solas plegan en la Tierra Pero no pas como, como una flamarada Sino como una alteración eh, Electromagnética que bueno, Puede ser, mismo que Invertir los polos de la Tierra Y bueno, pueden ser pueden una esfera Bastante, bastante, bastante bastan grau eh, De hecho, a Zaguer, vegada Que esto sucedió, que plegó Una Una una, una flamarada solar De estas características en la Tierra eh, Bueno, pues pasó Que se cayó, se vino abajo todo torrete de, de, de, de, de telegrafía perfilo, uh -huh. entonces Estados Unidos y bueno esto hacía entre otras cosas eh, que se desembolicase todo el todo tema de, de la telegrafía sin filos esto pasó a mediados del siglo XIX aunque la humanidad no llegara dependiente de de, de, de, de de la tecnología eléctrica ni la tecnología mmm, Ni, tele, ni el, el electromagnotismo a las comunicaciones mm. a día de hoy si esto pasara y llegue, eh, Cal decir, que esta mena de, de um, eventos solas eh, tienen un periodo de retorno de unos 150 o 200 años según los científicos si esto pasase, Maitín pues eh, débanos, quedanos ...sin luz... podían podéban quedarse fritas... ...todas las nuestras instalaciones instalaciones eléctricas... ...y podíamos quedarnos sin luz... ...sin televisión... ...sin agua... ...sin teléfono... ...y las casas sin dos banks ...también... también <ríe> ...quedarían sin, sin alarma... ...sin seguridad... Sin, sin seguridad. <ríe> ...sí también, también podría pasar eso... ...bueno... <ríe> ...allora, lo que creábamos Fergie... ...a partir de toda esta realidad... ...que, que ahora somos conociendo... Eh, ...es machinar... Eh, ...¿qué pasaría? ¿cómo sería... ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué tendría la sociedad? Eh, ¿A qué reto se, se enfrentaría, se enfrentaría eh, con, se con, con esta situación? Bien, yo creo que se enfrentaría a un reto bastante, porque presidas ahora hacen fuego, está está calentarse y ta, <ríe> y esas cosas que dicen, no no, en fin, no no puedo encender la vitrocerámica. ¡Hostia! Sí que no podríamos hacer cosa, ¿tú, tú cómo lo, lo veías, Miguel Ángel? Eh, no, yo ahora, eh, rememorando añadas, añadas eh, tornadas, eh, pensaba en, en cuando principiamos eh, la añada 2000, que, ye hu, que hubo un miedo ¿no? eh, sobre este, este, este tema de, de pánico, sobre todo tipo. de sistema operativo, ¿no? Eh, pues eh, pues yo, yo muchas cosas sin ser conscientes pues vivimos de tecnología y he y bueno para muchas cosas y he y dependencia y control social por otra parte, ¿no? Eh, primer, na, eh, sin tecnología eh, no tengo reloj para despertarme de Maitinas Eh, sin así... Así nada -tornar, tornaríamos a levantarnos con el sol, ¿no? De, de, dependiendo de a qué hora bueno, bueno, te, yo, yo, yo te primeras, tornas a la cama Yo en primeras estoy pensando un, pro, un problema grau porque me pienso o miodilla habitual El ascensor ¿vale? No, pero ya no pasa eso Ya no pasa eso O sea, si yo me de treballo porque uh. yo tendré tendré que continuar treballando ¿no? en cara a que la tecnología no funcione no Pero si yo me emboito treballo O sea, lo primero que me va a pasar es que si pillo a bici pues los semáforos o no van semáforos. a funcionar Pero ya que voy más allá Voy más allá eh, si, si lo que me porto yo una moto o yo un, un auto no voy a poder no voy a poder ir a la bencinera hasta que me hasta que me, que me, que me en gasolina no ta, yo un problema hizo Grau y, y pues no voy a poder trucar a los míos chefes, los míos jefes se tendrán que reunir con yo de bellas trazas que que no sé cómo no yo y, pues no podré hacer a comida ¿no? no no podré no podré mercar no podré mercar porque o, o teléfono no funcionará y yo no podré bozar ni con tarjeta de crédito tampoco podré pillar dines en en okay zero, ni tampoco no podré pues por ejemplo eh, Uh, uh, uh, yo qué sé uh, uh, mantener los mis alimentos frescos y bueno yo, yo veo muchos problemas a no y puede pasar esto ya sociedad qué crees ya sociedad parada a unas ferradistas características yo creo que hago ahora mismo no no no no oye parada a mí me rememora a un capítulo de dos informáticos a el internet <ríe> que portaba una caseta que decía decía que era el internet no y le, le habían la ignorancia supina de, de, de los mainates y todo se encaula la caixa que es una caixa de, de regalos oh, ya encaulo, el internet se ha crebazado se el, el internet pues me, me, me revela lo mismo realmente pues si no funciona algo despertado te, te levantas con el sol y si... ya pero y... pelagaster de lo <risa> bueno pero también <risa> Tú, Miguel Ángel, que yo lo que opinas. O sea. No, yo, eh, ¿A sociedad se podrían frontear a esto o no pasa? Eh, yo creo que sí, más que a mí me. Sí, pero lingo lango. Me, claro, yo, me, la, la, yo. Yo no sé si esto oye un, un problema. Un, un problema real o. o ye un, un miedo que, que late Futurista, friquista, No lle no qué cosa, cosa es. Pero. Pero eh, o sociedad en muchas cosas tiene un plan A o un plan B y en esta yo creo que hay un plan B que, que es secreto, o sea... Eh sí, es secreto eh, opuesto o, o sea, a los, los mayores antes no nos dieran mu muertos de fast. <birthday> hombre, lo que sí que es verdad es creo... que... Ver, y, yo, y, yo creo, y, creo, y, creo que, que tecnológicamente eh, somos un... Eh, muy... Es muy diversificado ¿no? la, la tecnología. O sea, el reloj, el reloj decíamos, pues no, no, no va. De un de un día a una nueva y no va a fallar. Eh, fallará pues, eh, la televisión, fallará a radio, fallará eh, al sistema o operativo o de tranvía, de tranvía o, de, o de ferrocarril. Pero mi móvil eh, igual. va de de puta maldita entonces eh, no sé creo que está diversificado y, y, este, y este miedo no sé si lleve una intención de de de que no de que no de que no falle nada y que y que y estamos un poco es, es, esclavizados no con sí. o todo este tema no sí sí sí yes, yes, yes. meter cerina a la para que piensen que de, eh, dependemos de estas cosas en, que mi, sí, en micro sí. Debería a trozar depende, pero lo que verdad puedes prescindir perfectamente no pero lo que sí que quiere verdad yo que ya estamos charlando de esto de, de yo que estamos charlando de que de que plega una, una flamarada solar en en osol y que esa flamarada solar o sea dende o osol que que pueda plegar en ta en ta la tierra bueno pues eh, pt eh, o sistemas o sistemas eh, eléctricos eh, bueno En primeras veríamos la Aurora Boreal aquí, lo hizo, hizo ya hay documentado de que pasó en el pasado uno que, que una que unas estas características eh, fació eso a Zagger Vegada que está que está luenga de fuego de o sol plegó en la tierra estió a punto de invertir el orden dos los polos, siga que Y es que y es que sería interesante que pillásemos a, a una, una brújula también al norte o al sur uh -huh. y que y que de primeras a brújula que siempre ha señalado a o norte pues de golpe y por razón señale a sur no podría <risa> podría pasar podría pasar no sí. ya es que no pero yo yo más que más me me, me, me pienso unas ferradistas características fería no que a sociedad en un inted disará de funcionar sino que disará de funcionar por mucho tiempo diga que eso se tornase a levantar Podrían pasar sí, sí. años y años y siglos y siglos. Se borrarían las fichas policiales. Uh, qué podría pasar eso, podría pasar eso, pero ya no, ya no, ya no eso, sino ya no, ya no me fijo en, en esas cosas de de o gran Chirman... Me, me, me fijo en la cotidianidad. ¿Cómo lo veis, No, pues yo yo no creo que. Pues oh, yo, yo creo oh. que si si tu vida yeah, eh, llega a más coherente con o, o, con o naturaleza o, o medio y o espacio y eh, con la con los animales la vegetación etcétera etcétera tu tu vida torna, eh, tornará y cambiará y cambiará menos si tu vida y muy tecnológica tu vida es muy dependiente y tienes mucha tecnología alrededor de tu vida eh, pues yo creo que que fatal No obstante, yo creo que ahora esto es impensable, como desafortunadamente creo que hay más posibilidades de que o sistema capitalista estricalle que que un ordenador deje funcionar. Y me si es difícil que en Europa bueno, pues, deje tanto, de, de, de, de, de, de, de funcionar el pues, eh, sistema capitalista pues, Estaría una cosa positiva porque no, estamos las... charlando de que si esto pasa, perdona, no había habría sistema Ni capitalista, <risas> ni comunista, ni, rey, ni ray o sea, Por pues, eso, no, no es mucho más fácil la desaparición de un sistema político eh... Tod Todas las palomas que las ten, eh, están ahí, ahí... guardando la ciudad mensajeras <risa> no, no te echas erómica <risa> no, pero bueno, también que al decir que bueno, que este escenario apocalíptico eh, bueno, yo creo que según te nos cuentan, ya ya los gobiernos os son parándote que esta posibilidad mm. pueda pasar, y bueno, ya son des desembolicando y los científicos también eh, estrategias para ta poder detectar estas flamaradas solas con tiempo y esto visto que he dicho antes de que salió una portada de, de O País o Sábado y he por esto porque los científicos son mirándose con más, con más interés todo y que bueno pues que se podría hacer un sistema de alertas que desconectase desconectarse todas las todas las tecnologías pues mientras que está esta tormenta tronada solar pudiese tener puesto y a partir de ahí pues poder plantearse eh, reconstruir a la sociedad y, pues, de que, yo presióse que, que lo, lo pentágono estará desembolicando las lanzas Lo <risa> esto, mando una mica de coña, te he visto. Bueno, bueno, un tema muy interesante. Un tema muy interesante, y bueno, pues Presinaz, ¿Cómo sería esa tierra? Presinazla, sin tecnologías. Una canta del de, de grupo aragonés que charlan aragonés y cantan aragonés, Prow, eh, con su primera canta de, de o disco: música, parola y movimiento. Yeo, yeah, suyo disco os pieza en la tierra con busatros Prau se cuenta que Peter Biternava o país de Garravez refirió una travigata de verbanos emplear o pluscuam perfeito y decir que Eva reviviu pero revivió, suena mejor y que era lo que decutio emplegava Peter a que eras monta De normal, en a súa ausencia, as cousas vi son tranquilas. As fadas duermen unha hora máis de maítins. os animais cosiran las súas crías, os indios se fartan de minchar seis dillas con as súas noéis e, cando os piratas e os fillos tres batíus se troban, non fan que fese na Pero, con a plegada de Peter, que aborreixe a tranquilidade, o traixín vi plega unha trabegata. Se a llora metese za orella en a tierra, sentirbaz como a isla espulliega de vida. Istanoe, as fuerzas principais de a isla, y eran a que feradas traza. Os niños tresbatius y eran buscando a Peter. Os piratas y eran buscando a os niños tresbatius. Os indios y eran buscando a os piratas y os animales y eran buscando a os indios. Iban pretendiendo y peteñando por toda a isla. Pero se nosotrobaban porque toz levaban o mesmo camín. Toz, quereban ver fella sangonera, exceuto los ninos, que, aunque les fega gollo por un regular, isto noé, sólo pensaban que en recullira o suyo capitán. Os ninos de a isla cambean, profes, en número, segun tes los vaigan matando, e cosas asinas, e cuan parise que son crescendo, lo cual o va en contra de os regles, los achique, pero isto vegada, Vineva 6, contando a os bezóns como si estás en dos. Imos a presinar que somos amagaos entre as cañas de zucre y que os vellemos mientras pasan se tringlera, cagadagún con un cutiello en la mano. Peter los tiene vedao que se parizcan a él en cual cosa. van vestíos con perellos donsos cazaos por ellos mesmos, y fa que queden tan redondiaos y cerrutos, que cuan se callen, redolan por la tierra. Por eso, han puesto a plegar, a caminar, con trangos firmes y seguros. Peter Pan Hola, muy buenas. ¿Usted qué emisora de radio escucha? Yo la copé, por supuesto. Bueno, alguna vez pongo la ser a ver qué hace el ZP este que dice que no el gobierna, pero no, la copé, la copé. ¿Y usted qué emisora escucha? Yo la de Biel, porque es que yo soy muy aragonés. ¿Y no conocen Radio La Granja? ¿Qué, qué es eso? Pero es una radio de verdad. Ahora os lo explico. Radio La Granja es un proyecto autogestionado que permite hacer palabra... ...un instrumento de comunicación y no de negocio. Emitimos desde San José para toda la ciudad en el 102.1 de la FM. También nos puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo a través de Internet... ...en www.radiolagranja.org. Radio La Granja, liberando a sondas desde 1985. che don't Y seguimos aquí en o 101.8 Toda frecuencia modulada en Radio Topo En este programa de estrela a estrela Haciendo una mica latana Y también charrando de muchas cosas interesantes Y bueno, colaborando en de Radio La Granja Esta jornada de De música, de parolas Y de cultura, de mucha cultura en Aragones ¿No es así, Chuse? Así es Y tenemos una cantaparata, ¿no? Perdón Que tenemos una canta parada, ¿te has cuidado ahora? Tenemos una ya canta parada. Una, una, una cosa voy a decir. plegó de leyer en aragonés de. no de 87, sino de antes de 87. En raaragonés. Y en y este chungo. <risas> y a yo se, me, se me, me ha cambiado el chip y edito parata era, Tengo una canta parada aquí. Sí. Es verdad. La tengo. ¿Qué yo, yo sé? Una, una canta también de, de Inestables, de disco que íbamos charrado antes. Eh, que se deciba dentro de la gravedad y que esta canta, sentir Si tú no oyes, bueno, pues si tú no oyes, ¿la quieres dedicar a Beluno o a Beluna? A mi chica de mí, a tu chica de tú. Bueno, pues si tú no oyes, de Inestables, ¿no? Ajá. Bueno, pues eh, continuamos: 101.8, estoy de Radio Topo, estoy de Estrella Estrella. I've been esta canta, chuse que te viene al otro suelo? Azul y negro la... ¿Qué te viene al otro suelo? O ciclismo O ciclismo O ciclismo es un esporte Que a, a yo me cuaca mucho. Yo, yo, yo no entiendo la chen que dice Yo quiero ciclismo, yo soy yo a dormir, lo veigo lo lo en las tardes de, de, de verano y está a dormir, porque no sirve otra, otra cosa, y esos abanicos que se fan en las carreras, en, en, las, en las etapas tan largas y cuan fa ciercera, y digo yo, pero esta chen, no sabe lo que yo ciclismo, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no entiende, no. Yo, yo mucho más que eso, ¿no? Mucho más, mucho más, yo una, una traza de, de entender. ...a movilidad y de entender... Mmm, ...a vida también, ¿no? Pues eso vamos a parlarne... ¿no? ...no de ciclismo como esporte... ...sino de ciclismo como traza de beller... ...a movilidad, ¿eh? ...a bicicleta como elemento... para moverse por la ciudad. Sí, efectivamente. sí, sí, sí... ...todo lo que... estoy ...totalmente de acuerdo con todo lo que... ...con que decís... ...y no, ahora mi... mi... mi cabeza se había había tornado al domingo y lo que lo que la Charra de de ciclismo en las vueltas en la vuelta a mí ahora me pasa con el objetivo de Ana Pastor que me dan muchas ganas de echarme a dormir te dan ganas de de crucadeta y ya quedarte dedicado lunes yo también eh ayer lo hablaba con los amigos o sea y el nuevo ciclismo Ana Ana Pastor y su objetividad subjetiva Que los compañeros de topo, Radio Naranja, Mai, Chabolo y tanta y tantos compañeros de radios libres, podríamos charlar amplio y tendido, ¿no? De la objetividad de, de Ana Pastor y, y muy aburrido. No, mucho más, mucho nosotros, más que el ciclismo, Nosotros ¿eh? sí que íbamos a estar objetivos, güey. ¿Qué lleva pasando en esta ciudad en Zaragoza con una bicicleta? Qué no, pasando? No, porque de, de, no. un día un día nos dimos a dormir y somos una de las ciudades del estado que más que más que más han feito porque se falla servir a bicicleta mm -hmm. eh, nos ya movilidad diaria y al otro día nos demandamos y es todo lo contrario. En cuatro añadas en cuatro añadas muchas ciudades un día, tatro. Uh -huh. del estado llevan muchos años trabajando eh, en o movilidad ciclista en las ciudades. Victoria hace muchos años... Victoria, ...Barcelona... Ya... ...O sea, Zaragoza... es eh, eh, muy rápido en cuatro... En ...cuatro, cuatro años cinco, cinco años to... ...bueno, y encara mucho más rápido... ...todo esto se desfa... ...se va a... ...y se queda en Orris, ¿no? ...se, se, se va a... ...a la escombrera directamente... ...yo, yo, yo creo y seguro que muchos compañeros... De, ...de colectivos... ...de colectivos... ...podrían charlar largo y tendido... ...sobre, sobre este tema... Pero eh, yo creo que hay una, una un, un punto de inflexión que lleve eh, una dirección, una directriz de un ministerio de, de, de, de DGT, Ministerio de Fomento, ye DGT, de la Dirección General de, de Tráfico, y, y, y quiere, y abole ¿no? O, o. O estricalla o todas normativas de ciudades en relación a la bici. Sí, sí, pero que está claro oye. que O ciclista ce, no, no consume crudo No consume petróleo Ni, ni esas cosas Que eh, sifan los conductos Así las que Los que consumen Se, se llevan o, o gato al agua Bueno, pero fuera de dicho Que okay, se lleve lle el análisis general Que podemos hacer a, Respecto del de, de, de hacer de De, de, de eslechir de trigar a bicicleta frente a, a otros medios de transporte. O sea, ¿qué ha pasado en concreto en esta ciudad? O sea, ¿por qué viene eh, esta sentencia de un tribunal eh, que, que fa fuera y, y, y eslige eh, a ordenanza de peatones y ciclistas de Zaragoza? Y de golpe y porrazo nos convertimos en en, en, en en lo que no llénanos. O quisimos estar FA cuatro años. ¿no? Uh -huh. De golpe y porrazo ya se nos subía todo esto. Y ahora somos una ciudad. Aunque bueno, pues. Yo veo muy muchas aquí. Yo la primera, por ejemplo, que veo es que veo mucho cazurrismo. Sí, mucho. Mucho cazurrismo que en cada no entiende que esto de que a bicicleta puede estar más que tal, más que ta, tal ocio, ¿no? Que puede estar una. Veo mucho cazurrismo y mucha movida, mucho asociacionismo y mucha presión social feita de colectivos anticiclistas. Esto yo lo comienza. ¿Cómo lo Jejeje. <risa> Pues no lo digo. Bueno, tiro la piedra y escondo la mano No lo que que cosa bien, ya bueno, si que en verdad Ha pasado visto en Zaragoza Con bells partius que han promocionado Que esto dichase de estar asinás, Con bellas asociaciones vecinales De... Adre... Eh, encaminadas hasta la y Tampoco eh, O sea En cuatro añadas se han fijado cuatro retazos De carril bici en Zaragoza beluns. Ah, Que, de, que rematan en una pared <risa> Y poca cosa más Y al ciclista te, al se aparentó Porque eh, la, le, lo, O consejo Que le va a hacerlo de su bicicletas del hoguero Y cuando ya tiene eh, O servicio de bicicleta este, este, Y la, la chen está pagando y a, a, a, a llorar Se enfrentará contra Os que no Portan a, a bicicleta del loguero ¿No? Eh, sí eh, eh, yo creo yo creo que la la la, la Chen por ejemplo en, en relación a lo del bici carril bici y todo y todo eso yo creo que por ejemplo la Chen de La, la chende del vico de San José La chende del bico de Torre O de la Paz, lo del carril y la bici, movilidad Etc, etc no, ni, ni, la hemos, ni la hemos golido ¿no? O sea, y, bueno, y, y, una, sí, y una Falacia de, y, y un invento de, de, de otros bicos ¿no? <risa> pues bueno, sí, pero la, los vicos de, de Fuera, no solo isos que has nombrado También, por ejemplo, Santa Isabel, también por ejemplo Olivero, también por ejemplo Valdefierro, también por ejemplo Miral bueno o también por ejemplo Casablanca, son vicos que, que no No hemos visto las bicicletas del logger, pero sí que es cierto que en cara que no hayamos visto las bicicletas del logger, hemos feito servir a bicicletas, nuestras propias bicicletas hasta movernos por la ciudad, ¿no? Y hemos visto que ya no son una ciudad que, bueno, que no llega parada, pero que, bueno, pero que Concello iba feito bellas cosas hasta que sí que se pudiese servir, ¿no? Para que sí que la pudiésemos emplear, ¿no? Entre otras, pues, esa normativa que permitiva en ciertas circunstancias circular por la acera, Yo, yo creo do, do, dos cuestiones eh, hay mucha, mucha chen que no pillaba una bici en o, suya vida que sus pais, sus lolos o toda la chen han criticado a toda persona, a toda la chen que, que iba en bicicleta hace 10 añadas, 9 añadas y, y pedalea y coherente con lo que ha charlado ya, de, durante, o, tiempo, y ha luitado durante mucho tiempo y sigue haciéndolo que, ye, que la bici tiene que ir por la carrera por la carrera eh, y tiene que ir por la carrera por la calzada y, eh, y lo que eh, el ayuntamiento tiene que pacificar calzadas eh, muy tachenta eh, muy muy enfadada y tal y, y lo y lo que persigue ye eh, ir eh, con suya bici por acera o por eh, lugares que no ye para bici Por niños, por zagals, por lolos o ISO. Pedalea de, critica, creo, sanciones desproporcionadas por lo suyo de la bici de manera imprudente, que no tiene consecuencias como la de un coche, o, eh, o desplazar a bici, o paralizar carriles bicis o carriles bicis de la pared y del invento. Pero lo de no y es real una sociedad No lle no, no bonito, no oye moderno Ir con la tuya bici Por una acera a 15 kilómetros por hora Perdón. En cloud Y, y, y Muita adentro... Chen per, Perdona, y Muita Chen eh, yo, eh, yo he visto Que Muita Chen eh, Muita de diferentes Edades eh, No respeta una cosa muy simple que lle eh, El carril bus el o sea, el carril bici con preferencia para la Chen que puya al bus, Por ejemplo, y, y oye, sí es muy fácil y sí Chen que no, lo, no, no, no lo quiere, no lo entiende o no le, o no le, um, o no le cuaca o oye tan tontolaba con el car, con el suyo coche que con suya bici. Ay, lo que yo es claro es que mientras de atrás ciudad y puestos eh, clavan y cridan revolución aquí hemos hemos feito una involución. Cuando llega el linter de principiar a, a cerrar por centros de la ciudad y a viedar o tráfico automovilístico y de serlo, como zonas peatonales y de ciclistas, nosotros vamos y tornamos a la autarquía franquista, directamente. Bueno, y bueno, en esa clave que parlabas antes, Miguel Ángel, y decías, ¿no? De si, bueno, de verdad que, que pedalea siempre ha estado un con ese argumento, ¿no? Con ese argumento de que las bicis son un vehículo y a llora, las bicis han de ir por la calzada. Sí, sí. Eh, con la realidad actual que tenemos, en esta realidad en la cual eh, ya no se pueden servir as hacer servir a hacer bici bicis eh, y las bicis van todas por la calzada, eh, en, esta, en esta situación actual. ¿Qué soluciones puede haber Promocionar a bicicleta? ¿Educación vial? No, porque se lle charlando No, digo por parte de cosas Que puedan hacer o consejo ¿Que pueda hacer o consejo? Sí, en dos claus Una, La educación me parece interesante Pero también eh, Cambios urbanísticos Y cambios en las reglas de circulación Concretos de bellas carreras de Zaragoza Porque, por ejemplo lle eh, de chiste Que fa dos semanas No se puedes entrar en aciclería En bicicleta, por ejemplo Sí, por ejemplo. Pero, ¿así das como os consello? ¿Se espabilan meter meter carris pa exclusivamente para autobuses o taxis? Pero yo, yo, yo, yo creo lo que chacharrabas ha hecho ahora eh, y educacional. educacional. O sea, el ayuntamiento o sea. puede estirarse de o suyos pelos de la cabeza, pero, pero educa educacional, primer momento. Primer, primer momen, y... Bueno, pero, no, no no yo soy de acuerdo con tú que tan peatones como conductores, como ciclistas ni a de todo como en todos en, en todos puestos ni a muy to mal educado en, en todos los puestos que existe pero, el, el, el, el lolo existe el lolo que, que, que se cuando a, cuando un zagal va con la bici en, la, en acera se, se se posiciona cerquita de la de, de la de la de la de la bici para que le para que le para que le empotre un poco no o sea que le se el lolo ese o el lolo Esto ese que me empotre, que el abuelo el lolo que empotre el que va con la bici o se mete tranquilamente en un carril bici que que eso real y él lo está perdida creo bueno, sí, pero la educación pero, de no, la chen joven pero yo creo que había muy chen que no llegue eh, capaz de ver a un ciclista como una persona eh, en un vehículo muy feble Y que cuando viste un, un, un auto y esa persona no, no tiene cosa a ver, o sí. Bueno, y se oye verdad, muy Tachen no respeta, como dices tú, que la Tachen que va en bici, pues. Eh, carrocería que tiene yo yo cuerpo, ¿no? Y soy así nas. y bueno, y a Chanquero, y soy de verdad que no lo respeta, yo las vegadas que he ido con la bicicleta por la ciudad, me sentí una mica de, de, de, de cabo cual me sentí una mica amenazado por por... por. Por, pues sí por los autos sí sí sí, sí. por no. las boturas, más yo, que más yo también no porque al de decir que a chen que yendo ruedas entre ellos se entienden a la motos y sí, demás sí. yo creo que Hachem sí si que sí que lo sí si que sí si que, lo, si que lo, lo respeta pero pero eso, más que más las boturas y, y ves conductores de boturas que se creen los reyes de, de de calzada no sí efectivamente eh, la cuestión lo que decíbas Miguel Ángel es eh, una cuestión educacional y eh, y eh, cuestión de, de ...a mostrar a la chen... ...por si eso... ...que un ciclista... ...y una, una persona lo primé, ...como un peatón... ...como... Cual, ...cual siquiera que... ...que vaya por... ...por a suya ciudad... ...ay, era, a concluir... Uh -huh. ...lo que cal... y ...educación... ...sí... ...¿100%? Miguel Ángel? ...¿100%? ...¿y, 100%, lo, y ya concluimos Principando por el concello, eh... ...desde aquí... ...antes de rematar... ...yo sí que le voy a hacer... ...una crida... ...a ah, dichar de pagar... o, o loguero dar bicicletas las cuotas y que se las metan por el culo <risa> eh, yo, y, y, y, y, y luego y y yo muy responsable la, la, la DGT yo muy responsable con o, o obligatoriedad de o casco en la cabeza eh, etcétera y y, y he contradictorio a, a muchas leyes que por, por ejemplo por ejemplo eh, en paso de cebra Eh, según una normativa de Zaragoza, no se podía, o sea, se podía, y la DGT prohíbe que cualquier vehículo vaya por encima de un paso de cebra. Pero, eh, plegada a, a cosas mm, ridículas. La rodilla me dijeron que, que va multa a un niño de cuatro añadas por ir con la, la bicicleta de, de cuatro ruedas. Y soy vergüeña. Pero y soy, y soy, de vergüenza. <risa> y soy de vergüenza. y soy vergüenza. <risa> y soy de todo bueno pues está a concluir educación está a concluir a mejoras en en las calzadas y a mejorar hasta que las bicicletas puedan circular por la ciudad y bueno ya que si a la fin toz, eh, la norma social ya que las bicicletas han de circular por las calzadas, hemos de hacer un esfuerzo entre todos, para mm -hmm. que esto pueda continuar así. Y se haya conclusión a la que, sí. a la que hay plenados. Bueno, pues esto ya Radio Topo, esto ya estrella Estrella estrella 101.8, toda frecuencia modulada, pero esto ya un programa que fa la chen de Radio La Granja para colaborar y estar present en esta celebración de Alonso lengua radiofónica que fa Radio Topo, un besed, un Bosez, pochonez, tatoz, busatros de Radio Topo, compañías y compañeras Y bueno, ya sabéis que nosotros continuamos en el 101.2 de frecuencia modulada en Radio La Granja Y que bueno, también nuestros micros son ubiertos, todos busatros y busatras Nos da igual, nos da igual que es. nos escuchen desde el corte inglés Nos da igual que nos escuchen desde la plaza de España Nos da igual, que nos escuchen desde el Boston. Queremos que nos escuchen en Las Delicias, en Oliver, en Mirabueno, en La Paz. Queremos que nos escuchen en Zimbabue. Queremos que nos Queremos escuches tú. Que nos escuches tú. Radio La Granja. Escúchanos ahora a través de internet. Tres <risa> 102.1 FM, bueno, París que quedó, vez se nos haría irlanda, a lo menos. Bueno, y querébanos que este se transcendental, aquí, we en esta esta una una de las una una de las primeras cantas que se se en of Bueno, bien bit of a little bit of a little trascendental tal a de la of a chen de Radio la Granja y la chen que hacemos este programa, porque a little a little bit of a little bit of a little bit of bueno pues bit of a little bit of a little bit of a little bit Cal luitar por o futuro de nuestra fabla. Y en el primer disco de mayacán Y bueno, con esto os dejamos. Porque Cal luitar, y por eso somos aquí. Porque Cal luitar por o futuro de nuestra fabla haciendo este programa en Aragones. Y, y, y que mayacán y... Eh, mayacán, la ronda de voltaña Isoray uno con, con o, o suya fuerza universal etcétera pues cultivaron en nuestro en nuestro corazón y en nuestra cabeza pues a primeras parolas en aragonés, ¿no? A primeras parolas en aragonés, que bueno, de pues nos, nos por tonta aprender aragonés, nos por tonta ferro servir cuando nos achuntamos con otra que también lo charla como luenga cutiana como primera luenga en muchas relaciones sociales y bueno, eso hay es una cosa que, que, que nos que nos agrada decir y que por eso somos aquí también y que, bueno, yo me siento tremendamente orgulloso de, de esta luenga que, que somos Fendo Servir aquí y una luenga que a la que yo, bueno, pues le tengo mucho aprecio y ya no solo eso, sino que reivindico dentro de estos micrófonos a suya oficialidad ya, ya, o suyo empleo en amostranza ya y que y que cal entre todos y entre todas no solo con administración, sino entre todos y la sociedad civil también todos, fer e esta luenga En opuesto Aunque ha de estar No pasen a subterfugios Sino Alto Alto En la carrera En los micrófonos Y entonces expuestos puestos Aunque ha de estar Y a ver, a ver si nos dichamos De bla es Que ya ya, ya ya había probado Como eso de Bueno <risa> eh, y, y, una, y, y un pegallo De hace muchas añadas Que decía Taragones en la carrera Que ye, lo que Lo que Tú charras ahora ¿no? eh, en, en la radio En la vida En el amor Y en todos los momentos en, una, en una, una, una nuestra luenga, ¿no? Que tenemos que lle el, el aragonés y bueno, también una miqueta tras la primera canción que nos has puesto también catalán, ¿no? Pues no deja de ser para muy tachén una luenga que necesita esa dignidad que tú has charrado. Quizás Más urgente la luenga aragonesa del norte por por tener en en, en, en nuestra casa a o nuestro propio enemigo en muchas ocasiones, sí. pero y el aragonés a toda la chen, ¿no? de. recuerdo a la gente de, de La Fortunada, o la Chen de Valjunquera y toda esta chen que, que te siguen mirando mal, ¿no? cuando charlas en la tuya luenga que, que ye catalán, ¿no? Sí, sí, sí, pero. La gent s'oblida de que el català no només es parla a Catalunya. No, eso es verdad, o catalán o no se parla No sé lo que en Cataluña Baiten yo un día importante o habría de estar Un día importante a Cataluña Pero bueno, eso ya son otras cuestiones Creo Haber disado esta canta entera Pero no he puesto disala Estoy una petición para Radio Topo Para que eh, en otras vegadas eh, Haga un, un suyo programa De estrelada estrelada en aragonés estrela, y estrellada, y, y, y, y otro eh, de estrelada, estrelada En catalán estrela estrellada en catalá Bueno, pues nos queda poco más de un minuto. a Saracanta no he puesto, pero bueno, expressions, eh despedidas, soflama final que casi que ya lo hemos feito. No te cuagaría tornar a sentir la putela ramoneta. Pues sí, es que ya se ha cotolado tiempo, ¿no? Yo, yo no, creo creo que que no había que tiempo, no había. Yo tiempo. creo que si los compañeros de Radiotopo hacemos un programa de 70 minutos, no.. Sí, ahora yo creo que estarán o durmiendo o minchando. O sea, allí el programa de Radio, eh, Radio La Granja eh, emite seguro en momento. De, de ahí de ocupación de los toperos buenos <risa> <risa> <risa> bueno pues muchas gracias a la chen de, de Radio Topo por habernos dicho vista ahora expresarnos en en en en en la, Aragones, en la nuestra fabla y bueno que que Que, además dicho, eh, nosotros queremos decir que o nuestro compromiso con Insta Luenga ye, ye más que más con Trimostraú y que nos, nos, no, no, nos cuaca, nos cuacaría que que Insta Luenga estase en la radio y en lleno día día la sociedad lagonesa mucho más de lo que lleve. Y, y un trabajo personal, y un trabajo político, y un trabajo cultural, pero y un trabajo personal de nosotros hacer esfuerzo de charrar en a, en a Luenga que... que queremos y, y que y nos cuaca charrar. y la estrella continua y de estrella a estrella O sigue en programa vendrá ahora muchas gracias ya sabéis que si queréis a escuchar radio la granja lo puedes hacer en 102.1 de frecuencia modulada y la es oficial la esta escuela y buen día